Y se pudo lograr hacer hacer hacer el proyecto de esta carretera hasta can hasta petagrán hasta canandoa y de canandoa para acá también vamos a luchar para poder hacer ese proyecto tan anhelado por nuestros productores y eso es importante porque sin carretera no hay producción y sin producción no hay comida y sin comida no hay educación ni salud entonces por eso que también Vamos a hacer las gestiones necesarias, justamente, si yo quiere, gana nuestra candidata, vamos a hacer con ella, porque es una candidata activa, no porque esté haciendo campaña, sino que lo ha demostrado, lo ha demostrado haciendo el trabajo interno, apoyándonos en los distritos y a los dirigentes, y eso es el esfuerzo que se nota. Pero vamos a seguir trabajando con las mismas ganas y poder hacer realidad. Por lo menos el proyecto ha faltado hasta Canandoa y el proyecto ripiado, como se ha luchado en la gobernación. Ustedes mismos son conscientes. Hemos hemos bloqueado la gobernación, hemos logrado a que se comprometa, que se ripie el camino hasta Petagrande, Canandoa-Petagrande. Hasta ahí lo hemos logrado. No hemos podido más, pero lo hemos logrado. Y el asfaltado hasta Canandoa. El proyecto quizás nos lo van a entregar, como, decía, como decía, a los hemos venido luchando, poder hacer de que se haga realidad ese proyecto, porque sin proyecto no podemos también exigir, no podemos decirle a nuestro presidente, presidente, aquí esto es el sector productivo y nosotros necesitamos esta cartera para apoyar a nuestro sector productivo, a nuestros agricultores, entonces con ese proyecto ya vamos a poder hacer viable Vamos a buscar el mecanismo de financiamiento, de dónde, y eso sin proyectos no se puede. Nosotros como alcaldía es un poquito complicado. Hacerlo el proyecto nos, nos, nos tendría un costo más o menos algo de 200.000 bolivianos. Pero, sin embargo, la gobernación tiene todos los técnicos y lo está haciendo. Bueno, ya debería, ¿no? Pero yo creo que nos va a dar también... Yo creo que en estos días vamos a ir a la convención, vamos a la convención y vamos a ir. Entonces, todas esas cositas también es bueno. Con esto del, del, del tramo que decía, conexión entre departamental, eso es importante, departamental, provincial. Hemos ido a, a, a Trinidad este año y hay esa posibilidad. No hemos podido, porque estaba ocupado el gobernador también, en dos ocasiones lo he postergado la ida, Pero estuve hablando con el alcalde de, de Guarayo Y hay esa posibilidad de que haya esa conexión Entre el municipio de San Pedro Con la provincia de El puente Y conexión a Trinidad Se ahorraría mucho Creceríamos mucho como municipios Creceríamos mucho como comunidad Y eso es lo importante Vamos a seguir haciendo las gestiones Hasta donde se pueda El gobernador de Trinidad Tenemos la información Y la información de que él tenga las ganas y la predisposición de poder apoyar, de poder hacer realidad ese calza carretera que conecta tanto la provincia Obispo Santa Esteban Santa Cruz con la provincia eh, Guarayo y el Puente y poder tener conexión a Trinidad. Eso también vamos a ir, vamos a hacer las gestiones y que se haga realidad.